Para que alguien pueda decidir lo que va a elegir, tiene que conocer lo que está pasando, saber qué medidas se están tomando, cómo lo va a afectar. Entonces, por ahí, este gobierno que ya está pagando la cuenta de la campaña, devolviéndole al campo este cuantiosas ganancias, demoliéndole al sector financiero otra vez la timba, devolviéndole a los grandes industriales la plata y haciendo una transferencia fenomenal de plata del pueblo a estas corporaciones, necesita que los medios mientan, callen y oculten. Entonces, lo va a afectar, nosotros estamos defendiendo la información, la palabra plural, que la gente sepa y se entere de lo que ocurre, que es lo que el poder económico no quiere.